En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes el programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más ¿Sabes lo que Temas interesantes, valiosos invitados que aportan al sentir de la comunidad Bienvenidos a su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más Muchas gracias Juan Carlos, buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan en Nuestro programa Construyendo Puentes. Hoy día hablamos de cultura e identidad Puente Altina. Eh, queremos saludar desde ya a Emilio y a Juan Carlos que nos visitan hoy día. Ya vamos a tener ocasión de presentarlos oficialmente. Pero primero queremos saludar a nuestra panelista estable, Soledad Barría. ¿Cómo estás? Hola, muy buena. ¿Qué tal? Y comenzamos con eh, un, una síntesis noticiosa de la semana con una excelente noticia que que fue el día lunes la entrega de computadores del programa Yo Elijo Mi PC en el gimnasio de Puente Alto. Solea, si ¿sí nos puedes un poco contar de eso, ya que estuvimos también ahí. Eh, bueno, saludar a todas las y los que nos eh, escuchan como cada día viernes a las 11 y media de la mañana. Eh, sí, eh, la verdad es que es emocionante cuando uno ve eh, que se va concretando una parte de la reforma educacional porque la reforma educacional parece lejana, siempre estamos queriendo más y está muy bien, pero también hay algunos elementos que se van concretando, eh, como lo que ha estado pasando con los jardines infantiles, el número de jardines infantiles que van aumentando, eh, como lo que ha pasado eh, al liberarse de los copagos a tantas escuelas subvencionadas que funcionan en nuestra comuna, son más de 60 las escuelas, Eh, en que hoy día no se está eh, pagando, ¿no es cierto?, una mensualidad eh, y eh, este aspecto que es menos conocido todavía y que es la entrega de un computador a los chiquillos y chiquillas de séptimo básico eh, decía la, la persona de la Junaer que hacía la, la entrega eh, porque estuvimos en una ceremonia ya por segunda vez, porque habíamos estado Eh, previamente una ceremonia que se le entregaba A todos los niños y niñas De séptimo básico, todos De las escuelas públicas eh, Se les estaba entregando un computador Y en la última semana Se les entregaba a algunos De las escuelas subvencionadas eh, Que eran los que eh, tenían por mérito Pero eh, relataba La persona de la Junaed Que eh, en la, las condes O en Providencia 9 de cada 10 chiquillos de esa edad tienen acceso a computador y acceso a internet. En cambio, en nuestra comuna o en las zonas más vulnerables, uno de cada diez tenía acceso. Entonces, cuando se está entregando de parte del gobierno un computador a cada uno de los niños con un acceso a internet por un año porque les entregan una, una conexión a internet, la verdad es que se está empezando a emparejar la cancha porque también tienen en las escuelas la posibilidad de... Eh, de, de Aprender a conectarse y todo lo demás Porque tienen los estudios Entonces yo eso yo creo que es una muy buena noticia eh, Para nuestros uh, chiquillos y chiquillas de toda la comuna Por supuesto, y también felicitar a los niños Y a sus familias que estaban súper contentos También ese día recibiendo los, los notebooks De parte del gobierno En el gimnasio en el municipal, el gimnasio se municipal. Hizo Sí, bueno Y también queríamos lamentar una terrible noticia Que tuvimos en la madrugada del día jueves que fue un incendio que se produjo en locales comerciales y de ahí pasó a algunas viviendas, donde lamentablemente hubo dos fallecidos. Nosotros lamentamos mucho la noticia porque eh, las personas fallecidas también son parientes de unos muy buenos amigos nuestros. Y bueno, no sé, Sole, si quiere extender no, el... Condolencias. Sí. Eh, nuestro cariño y un abrazo fuerte también para la familia y las personas que resultaron afectadas de este incendio. Bueno. Eh, pasando de este tema, también tenemos de la Fundación Puente Alto Puede Más Los talleres de circo, por supuesto que continúan Y como no, más aún ahora en vacaciones de invierno <risa> eh, Tenemos tres talleres de circo gratuitos en diferentes sectores de Puente Alto En Bajos de Mena, en la cancha de Sargento Menadier con Carabineros de Chile Esta funciona los lunes y los viernes En Gabriela Poniente, en la Villa Los Canales, los miércoles y viernes Y en Bernardo Leighton, los martes, jueves y sábado esta semana comienza también el circo itinerante En Las Caletas 1 eh, Empiezan en las vacaciones de invierno Así que están todos los niños, niñas, jóvenes Invitados desde las 4 hasta las 7 de la tarde El sábado el Este sábado en la cancha que está ubicada en Domingo Tocornal con el Arrayán eh, Si quieren mayor información Nos pueden visitar en el Facebook de Fundación Puente Alto Puede Más O llamar entre las 10 y las 3 de la tarde Al teléfono de la Fundación Que es el 22906-3255 2535 Bueno, vamos ahora a pasar a nuestro tema central, <risa> tema de fondo que es la cultura y la identidad Puente Altina. Para eso tenemos aquí dos <coughs> grandes Puente Altinos, eh, a los cuales queremos eh, presentar. En realidad que se presenten ellos mismos. Primero queremos saludar a Emilio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Hola. Y queremos ¿toy? saludar a Juan Carlos también. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos. Emilio, por favor, cuéntanos quién eres tú. Tu, tu experiencia, tu trabajo tu relación con la cultura, con la identidad bueno, hoy, día, hoy día estoy desarrollando actividades culturales en Puente Alto eh, me he transformado en gestor cultural en esencia soy periodista y estoy haciendo desarrollo cultural en Puente Alto, en Puente Alto hace ya por lo menos 18 años desarrollo sociocultural con una clara identidad, eh, identidad crítica y además de eso una visión eh, política del asunto y del desarrollo Como digo, soy un gestor hoy día en eso estoy, es el desarrollo que estoy haciendo y bueno, ha dado buenos frutos a través de los años hoy día dentro de la agrupación eh, que presido, Suma Tese. Y bueno, nosotros somos centro, somos el Centro Cultural Clanciño, pero además de eso tenemos varias cosas más, tengo una fundación en paralelo que se llama Mestiza y eh, participo en una ONG que se llama Coreto, trabajo con otra fundación que trabaja, se llama Imaginando Culturas. Entonces estamos haciendo un desarrollo sociocultural y sociopolítico bastante interesante de desarrollo. y en eso estoy durante los últimos, por lo menos, 7 o 8 años de mi vida dedicado exclusivamente a eso. Juan Carlos, por favor. Sí, mi nombre es Juan Carlos Villagra, soy gestor cultural también. Trabajo en Arteca, que es una productora cultural comunitaria que está enfocada hacia <tose> la región metropolitana. Habito en la comuna de Puente Alto. He estado trabajando en Pirque, en el Cajón del Maipo, y me interesa mucho la cultura local, creo que hay mucho potencial, hay mucho por hacer y hay ideas y hay propuestas y hay mucha gente motivada y eso creo que siempre va a ser positivo porque juntos tenemos que construir una nueva cultura porque se trata de esto de que construyamos una mejor cultura para nuestra comuna, para nuestra familia, nuestros amigos, habitantes en general de la comuna. Bueno, yo quería saludar a nuestros amigos acá. Hemos tenido algunas otras oportunidades en que han estado eh, algunos más, otros menos. Yo quería sencillamente tomarme eh, un minutito para decirle a los y las que nos escuchan que pueden participar de este programa. Que pueden eh, escribir a la página Facebook de eh, la radio, la radio Puente Alto, eh, o llamar al número 22872. 7871 228727871 porque la idea también es recoger lo que nos están diciendo los que nos escuchan respecto a la cultura a mí me gustaría preguntarle a nuestros panelistas eh, cómo ven ellos el desarrollo de la cultura en Puente Alto eh, cómo estamos hoy día en eh, materias culturales tenemos dos importantes gestores culturales eh, aquí Eh, y me gustaría que nos no dieran una apreciación porque yo creo que eso siempre es eh, importante partir de ahí para después eh, ver qué es lo que eh, cómo se puede se va a seguir desarrollando o sea yo creo que los artistas locales son muchos eh, hay un desarrollo local tremendo hay desde hip hop hasta guitarrón, y bailarines patines no sé hay una, mucha gente desarrollando actividades artísticas Eh, en realizada acá en Puente Alto y además de eso con una cultura de desarrollo bastante importante eh, desde el circo, desde lo que hemos desarrollado nosotros también desde las batucadas con la cultura extranjera que es foránea, este es folclore brasilero eh, hoy día son no sé, miles de personas las que están desarrollando actividades culturales y socioculturales en Puente Alto algunas eh, con aportes municipales, otras con aportes gubernamentales, otras solamente a puro pulso entonces yo hoy día creo que la cultura puentealtina está avanzando Solamente para dar una, un ejemplo, hay alrededor de 150 grupos de hip hop hoy día en Puente Alto. Eh, hay 30 grupos, 40 grupos fuertes de grafiteros. El tema de hip hop hoy día y el dancehall que es sumamente con los chamanes, con los digital dreads, eh, se transforman en cuna a nivel nacional y además de eso uno de los principales eh, nicho a nivel sudamericano. Ahora en julio se hace el meeting de hip hop en Bajo Temena entonces hoy día el desarrollo cultural popular juvenil este que está entrando fuerte como el hip hop como todo esto está súper desarrollado ...con Luca, sin Luca... ...no es muy importante y no es muy trascendente... ...a todos nos interesa que haya recursos para poder trabajar de mejor manera... ...pero los chiquillos están gestionando... ...y eso también a mí me llena de orgullo, me llena de cariño... ...pero además de eso, por verlos continuamente avanzar... ...sacar unos videos de, de primera calidad... ...además de eso, desarrollar actividades socioculturales... ...y estar trabajando en la población... eso también es súper interesante... ...los chiquillos siguen haciendo talleres de reciclado... ...y la cara ursúa, los chiquillos están trabajando... ...la gente tra de hijos de la calle que está en Casas Viejas... ...trabajando en el comunitario... ...el Matías, toda la gente... hay mucha mucha gente desarrollando actividades ¿eh? Dando la mano, que eso es súper importante. Están dando la mano y el desarrollo está siendo eh, exponencial. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que hay una tremenda riqueza, como dice Emilio, eh, en términos de expresión artística y en términos culturales. Eh, también eh, siento que en, en términos de lo oficial hay una tendencia a quizás no darle mucho énfasis, mucha importancia a lo comunitario, y eso creo que es lamentable porque, tal como lo dice Emilio, hay una tremenda cantidad de artistas, hay una tremenda cantidad de jóvenes que hoy día están trabajando a pulso, que eh, se están esforzando, que eh, es un, un contingente cultural que está desarrollándose y creciendo permanentemente, y eso nos habla de una necesidad. Existe una necesidad de un enfoque en la cultura en, que esté hacia lo comunitario. O sea, necesitamos desarrollar la cultura comunitaria porque ahí está la riqueza de lo local, ahí está la riqueza de la tradición, de las nuevas formas de expresión y por ahí va lo nuestro. Tenemos que enfocarnos en ese aspecto porque está bien el espectáculo, es, es valioso, es necesario, pero creo que en lo fino, en lo que tiene que ver quizá a veces con lo que hemos construido nosotros mismos como personas para tener una determinada cultura, ahí podemos generar transformaciones. Y esas transformaciones siempre van a ser positivas para las personas, para la comunidad y para nuestra comuna en general. Sí, a mí me eh, creo que es uh, súper interesante esto que se ha ido produciendo porque hay una tremenda, siento yo, efervescencia cultural de base. Tal como lo plantea Emilio. con uh, eh, Yo creo que han ido floreciendo, esto que florezcan las mil flores, han ido floreciendo la cultura como popular. Eh, también ayudada probablemente por las mismas redes sociales ¿no? que facilitan una comunicación que antiguamente no se tenía y que posibilita que nuestros amigos de el hip hop se comuniquen por whatsapp, por redes sociales, en fin, por facebook eh, y eh, se da como una, eh, una maraña muy interesante de desarrollo como de cultura local, de cultura comunitaria Eh, porque si uno ve la cosa como formal de Puente Alto Uno no ve eso Salvo en <coughs> algún acto Salvo eh, porque no hay como grandes espectáculos Por así decir, eh, de cultura Y yo creo que ahí a lo mejor falta todavía una eh, eh, Hacer de esta maravilla de base Que yo creo que existe Tal como se plantea también mostrarla hacia eh, otras eh, personas porque yo estoy convencida que mucho y mucha puertantina no saben que esto se desarrolla bajo sus mismos aleros. No sé qué opinan. O sea, yo creo que creo varias cosas. Primero, creo que la cultura se desarrolla a través y empieza a explotar eh, no solo por las redes sociales, sino porque eh, tiene que ver con que nos queremos asociar con las personas, ne Necesitamos claro. al otro. Y además de eso, que las casas en Puente Alto cada son más pequeñas, entonces no tenemos cuidadores, no tenemos guardias, no hay un condominio... Hay que salir. Eh, hay que salir a conocer al vecino y eso hace que, oye, ¿qué hacemos? ¿En qué estamos? hoy eh, tú tocás, hoy yo canto. Bueno, hagamos una una pista, agarra hagamos una base. Ese proceso también es bien de desarrollo sumamente importante. Porque eso ha permitido que nos empecemos a conectar, que algo que desapareció en la época eh, de la dictadura, porque nos tenían encerrados y en la noche no podíamos salir a conversar. Entonces, es sumamente interesante desde ahí mirar el punto que hoy día los chicos que están nacieron en democracia buena, mala, mediana, no guste, perfecto <risa> claro. nacieron en una democracia que tienen mayor libertad y no tienen el miedo que tuvieron yo soy hijo de la dictadura yeah. entonces no tuvieron el miedo a salir a la calle a la, 9 de la calle nueve de la noche teníamos que entrar no entonces yeah. también eso ha permitido un desarrollo sustancial y también hay una cosa bien importante, bueno sobre todo llamando el tema del hip hop los tratados de libre comercio de los años 98, eh, Frey cuando lo criticamos un montón que no, no es de mi gusto pero la época voló, voló por todos lados Eh, es bastante interesante porque los tratados de libre comercio permitieron que la tecnología entrara más barata a Chile. Entonces, hubo una explosión, por ejemplo, en particular en el hipcop y por eso que está muy día en cabeza y en punta en Latinoamérica, porque los cabros aprendieron a usar los computadores antes que otros de Sudamérica, porque llegaron primero a las poblaciones porque era más barato. Claro. Básicamente de ahí parte es superinteresante esa tesis de desarrollo. Y así pasa con algunos tratados cuando tra llegan los instrumentos un poquito más baratos uh -huh. y hace que la cuna se desarrolle un poquito más centrada. <coughs> y a raíz de lo que de lo que afirmaban sobre el desarrollo yo creo que hoy día Puente Alto nos queda chico en cuanto a los espacios van a abrir una casa de la cultura hace 15 años en Puente Alto de parte del municipio que yo lo he estado esperando hace mucho tiempo y entiendo que se va a abrir bueno, de octubre la año pasado estaba, estaba estaba lista se ha ido corriendo, se ha ido corriendo el espacio yo lo espero, yo quiero usarlo, es un espacio mío eh, el, el, el, el estamento público es solamente un administrador yo ya la pedí, yo ya pedí un, el uso del espacio ahora yo tengo claro que ese espacio nos va a quedar chico Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir más espacios municipales gubernamentales privados propios a lo mismo necesitamos abrir espacios para que nos conozcamos como tú decías eh, hay un déficit pero además de eso yo no sé si va yo no tengo yo no tengo la claridad que se vaya a solucionar porque creo que es, es demasiado grande la cantidad de gente que está trabajando en puente alto es demasiado entonces eh, pasa también que los artistas to no tocan tanto en puente alto tocan mucho más afuera de la comuna porque te invitan mucho más a tocar a otro, a otros lugares Eh, pero en Puente Alto hay mucha materia prima ahora, lo que hay que abrir más espacio y vamos y vamos a tener que pensarlo en los próximos 40 o 50 años, no los próximos 5 años porque no como sea, nos vamos a quedar corte. Juan Carlos, y en esa misma línea, ¿cómo ves tú que podríamos potenciar nosotros eh, los ciudadanos, las bases? ¿Cómo potenciamos nuestra cultura? Mira, eh, voy a retomar un poco el primer punto con respecto a la tradición, a la tradición local. Creo que aquí aquí tenemos hoy día un patrimonio que fue declarado patrimonio de la UNESCO. La palla acá es una comuna de payadores y a eso hay que darle mucho valor, tenemos hoy día una expresión contemporánea de lo mismo que es el hip hop, ¿me entienden? Entonces ahí tiene que haber una relación, tiene que existir una relación entre lo tradicional y lo contemporáneo, porque estamos abriéndonos a nuevos lenguajes, a nuevos nuevos códigos culturales y eso es sumamente interesante. Ahora, con respecto a los espacios, siempre van a faltar espacios para la cultura. Eh, sobre todo en una comuna con por con... eso hay que tomarse la calle digo yo exacto sobre todo en una comuna con, con una población tan masiva como la que tiene puente alto entonces yo creo que hay que ser un poco más innovador o más arriesgado y construir o más que construir que cada sede social que está construida en esta en esta comuna se convierta en un espacio de educación en un espacio cultural en un espacio de salud en esa palabra pública por ejemplo. y de esa forma va, vamos a poder descentralizar la cultura y no Eh, tenerla, eh, digamos, atrapada en grandes edificios sino que generar y construir realmente una cultura de base porque lo que vemos, todo lo que Emilio comentaba ¿no? de esta espontaneidad que ha, que, ha, que ha explotado y que hoy día nos tiene lleno de artistas, lleno de creadores gente queriendo eh, tomar ese camino por todos lados muchos jóvenes, yo veo muchos jóvenes motivados en ese sentido entonces hay que quizás hacer un trabajo de organización porque esto nace como algo espontáneo, entonces eso tiene que tener una contención, crear una gran red cultural para la comuna y que ocupemos los espacios públicos, los espacios comunitarios y que hagamos de esta comuna una comuna cultural. Eh, bueno, Emilio, tú nos contabas de la Casa de la Cultura que está esperando, pero también nos gustaría que nos contaras de la que mañana inauguran, ¿no? Sí, bueno, eh, a través de, de un desarrollo, de, además de eso, de contactos políticos, de conversaciones, de ser tosudo, no claudicar, tosudo, tosudo, tosudo, mil veces. Eh, Mire, yo ayer tuve un recuerdo con algunos amigos de Circo Se llama Perseverán. Sí, tu, tu, tu, tu, tu, tuve un recuerdo con unos amigos de acá, decir una agrupación que se llama Circo que a través de los años, estuvo casi 12 años en Puente Alto, se fue porque no tuvo los espacios, hoy ya tienen casa en la cisterna pero ya hace 12 años estamos buscando el espacio a través de bienes nacionales hicimos un recorrido en esa, en, desde esa época y hace dos semanas firmé con bienes nacionales una sede social en la población Maipo Eh, en pleno corazón sí, de Puente Alto cerquísimo, ¿no? <risas> Sí, cerquísimo de la plaza eh, con mucho acceso que son 300 metros cuadrados construidos la sede, la pasaron en óptimas condiciones y se dieron varias situaciones particulares entonces eh, yo estaba haciendo el seguimiento en Bienes había hecho el ingreso más eh, pasó algo único que una organización devolvió el espacio lo devolvió intacto que usualmente no pasa porque se quedan con él, porque sí, se pone dirigente, lo, lo arredan, <risas> pasan <risas> mil cosas Eh, esta agrupación de última yo lo devolvió porque ellos no se lograron constituir, pero además de eso estaba muy viejito ellos construyeron la sede, entonces también tiene un, un valor sumamente interesante eso, y lo devolvieron, entonces se, sucedieron muchas cosas en muy poco tiempo en cuanto a a, a, la, a, la, a volver al el espacio, y hace dos semanas eh, aproximadamente firmé el permiso provisorio. Eh, mañana tenemos una actividad desde las 10 de la mañana ahí en la Maipo con un pasacalle barrial ¿en qué lugar exactamente? para contarle aquí a nuestros en auditores Género es Salina con Tocornal Gres en la cancha de la Maipo ¿En Gres, ya. Sí, en la, está la María Magdalena en la cancha de la Maipo vamos a hacer un pasacalle alrededor de la cancha entonces es el sector específico Y a las 11 tenemos una cantidad de autoridades invitadas eh, y hacemos como la firma oficial de, del espacio. Eh, yo, perdón, preguntaría, ¿qué es un pacazacalle? Para los que... Yo yo sé lo que es, porque hemos estado y hemos asistido a distintos carnavales y otros, sí. pero... Eh, quizás los que nos escuchan no saben lo que o es sea, el básicamente el pasacalle hoy día es eh, una agrupación folclórica en este caso brasilera, que somos nosotros eh, una batucada, vamos a estar alrededor de 20 o 30 personas tocando con eh, malabarista alrededor, zanquistas con algún amigo en monociclo, vamos a hacer un pasacalle bien bonito, que debería durar aproximadamente media hora eh, el trayecto, vamos a despertar los vecinos la idea es que también nos conozcan en lo que hacemos <ríe> claro. en lo que hacemos y en lo que somos que tiene que ver con eh, el uso correcto de los espacios públicos y el desarrollo social de ellos nosotros queremos que el lugar se transforme en un eje estratégico de desarrollo cultural y además de eso de desarrollo social sabemos que la educación popular parte las bases entonces para eso es lo que nosotros queremos esa casa Nosotros como Centro Cultural la vamos a utilizar, como Centro Cultural Clansiño, pero eh, no solamente la tomamos nosotros, entra Circo Chico con nosotros, entra Pueblo de las Arañas, entra la Fundación Imaginando Cultura, nosotros abrimos el espacio a la otra organización amiga porque entendemos que el desarrollo es comunitario, no es solamente una organización. Entonces cuando yo firmé, dije, bueno, yo firmo, pero firmo con mi amigo no firmo solo, entonces llamé a los amigos que son gestores culturales cercanos, que han trabajado durante el último año y bueno, porque además de eso les va a servir a ellos para tener una sede, un búnker, un espacio, pero para la postulación en los fondos. Es súper importante que las organizaciones tengan espacio. Cuando no tienen los espacios, los fondos no se dan. Entonces, si algún grupo, estos amigos hip hop que hacen Pueblo de Araña, por ejemplo, quieren hacer un, un estudio, no pueden porque no tienen un lugar fijo de ellos. Claro. Entonces no pueden postular ese tipo de fondos. Bueno, acá está el espacio, hagámoslo está entonces mañana inauguramos desde las 10 de la mañana y la maipo pero y, eso es una maravillosa noticia ¿sí? ¿no? además autogestionada <coughs> y por claro la entrega al gobierno pero es en el fondo es autogestión de hace muchísimos años, Muchísimo de las años. culturales que valor este ¿no? circuito que yo te menciono de amigos tenemos también una organización un poquito más macro que se llama la revolución cultural y nosotros hace por lo menos 7 u 8 años hacemos intervenciones populares callejeras sin, sin mediar, solamente llegamos a conversar con las juntas de vecinos porque que les, debemos respeto y les decimos hoy el sábado podemos hacer una intervención acá nosotros traemos todo y montamos el y montamos el jiscop porque entendemos que debe ser de esa manera hoy día el desarrollo para nosotros está ahí y además de eso hemos tenido muy super buenos beneficios y no tiene que ver con el beneficio económico tiene que ver con la gente que se queda y no se va y se mantiene, y está, y es presente, y es permanente, y son creadores, y muchos otros que a lo mejor toman otro camino, pero siguen creando, forman sus bandas aparte, entonces al final se transforman en un nicho de oportunidad. El carnaval, el pasacalle, el clan, no solo eso, se transforma en una esperanza para una cantidad de ganadores. Yo tengo, no sé, 18 chicos de, de Bajos de Mena, que tal vez estarían en otras otra instancia si no tuviésemos nosotros, hoy ya están trabajando, entonces es un proceso de esperanza básicamente y de oportunidad, hoy día es lo que estamos desarrollando. Muy bien, maravilloso. Juan Carlos, eh, también queríamos tocar un poco también el tema de que nuestra cultura también incluye entender lo que fuimos, ¿cierto? La cultura, porque nos nuestra nuestra cultura contiene el pasado, el presente y también visionar un poco el futuro, nuestras raíces culturales también. ¿Cómo ves tú esa necesidad eh, como comuna de rescatar lo que fuimos? Eh, yo creo que hay que darle un valor a lo tradicional, a lo que fuimos, pero... A ver, es que tengo tengo una mirada al respecto. Yo Por creo, supuesto. Yo creo que hoy día tenemos que construir. Ya. Tenemos que construir tomando en cuenta lo que tenemos, ¿verdad? La riqueza cultural tradicional que tenemos, pero también eh, lo espontáneo que está surgiendo, también las nuevas formas de, de expresión y... Y con ello construir una mejor cultura, si eso se trata. En la medida que construyamos una mejor cultura vamos a tener felicidad, vamos a estar tranquilos, vamos a recuperar el respeto, vamos a recuperar valores positivos que se han ido perdiendo. Entonces creo que el énfasis tiene que estar en eso, que para mí es lo central. Eh, están sucediendo cosas, estas, estas cosas que están sucediendo tienen que tener una contención, tienen que tener un apoyo, tienen que tener recursos para que puedan eh, mantenerse en el tiempo, porque si no... Eh, pasa que a través de la historia siempre eh, surgen espontáneamente Surgen iniciativas, surgen movimientos Pero tienen un principio y un fin Entonces, ¿cómo hacemos para mantener una buena cultura? ¿Cómo hacemos para eh, mantener en un permanente estado de búsqueda de, de mejores condiciones, de mejores oportunidades De mejor forma de, de comunicarnos, de expresarnos Y creo que si ponemos el énfasis ahí vamos a estar dando en el clavo porque es lo que falta porque lo espontáneo está la necesidad también está pero en la medida que tengamos autoridades que se preocupan que tengamos autoridades que tomen esta responsabilidad en sus manos y le den la contención que necesita y canalicen los recursos creo que vamos directo a un desarrollo cultural y eso va a incidir en el desarrollo de la sociedad en su conjunto entonces por eso es tan importante tanto lo tradicional como lo que, las nuevas tendencias y como lo que vamos a construir o sea yo creo que eh, si me permiten una yo estoy tratando de aprender aquí pero meter mi cuchara Eh, o sea, yo creo que hay una tremenda Materia prima que se ha ido expresando Que eh, se ha desarrollado Porque no está como materia prima Sino que se ha desarrollado en todos estos grupos eh, Como bien decía Juan Carlos Hasta qué punto los hip hoperos Son una eh, continuidad De una línea eh, no De nuestros payadores Entonces creo que es súper bonito Eso como como, eh, como imagen Que ha surgido aquí Y creo que eh, está muy lindo eh, Sin embargo Eh, yo creo que faltan todavía facilidades sí. eh, porque eh, yo admiro mucho conozco hace muchos años Emilio eh, y hemos hablado este tema de la cultura hace ya 5 o 6 años eh, de la necesidad eh, de armar redes de ir, cosas que ha sucedido pero a fuerza de morfía Eh, con grandes dificultades también, entonces a lo mejor las cosas podrían ser un poquito más fáciles ¿no? para los grupos que se van armando por ejemplo esta comuna que tiene 750 mil habitantes, estos seis sectores va a estar la Casa de la Cultura Municipal cierto va a estar la casa ahora de Clanciño Hay probablemente alguna, pero necesitaríamos tener núcleos fuertes de desarrollo en cada uno de los distintos sectores, donde nuestros hipcoperos pudieran grabar o eh, en distintos espacios, o sea, eh, con 750.000 habitantes, o sea, es como pensar que en Curicó, en un solo barrio, digamos, que podría estar todo Curicó, no necesitamos una casa la cultura local eh, que desarrolle, que incentive, que de, que abra espacios yo creo que ahí eh, o sea tenemos una tremenda fuerza de base eh, y eh, nos falta eh, probablemente políticas públicas eh, que eh, faciliten un poco más el trabajo de eh, desde los grupos folclóricos que eso eh, quizás que hay eh, mucho se puede desarrollar no eh, hay, hay ayudas también. Eh, pero para estas co otras cosas más modernas también necesitamos facilidades. Eh, ¿Qué opinan, no sé, al respecto? No, sí, es absoluto. Ahora hay un dato bien importante. Algunos organismos internacional dicen que cada 50.000 personas tiene que haber un centro cultural masivo. Entonces, hoy día tenemos 700.000 personas, entonces deberían tener tener por lo menos 15 centros culturales grandes, es que masivos, fuertes, sustentables. Hoy día, eh, en la Casa de Cultura de Puente Alto, bueno, es una esperanza es un nicho, una esperanza, va a tener una cantidad de gente me parece maravilloso, la casa de cultura que estamos armando nosotros Dos. es otra esperanza nos faltan 14 desarrollos de Exacto. ese tipo a nivel eh, local es, es. ahora yo también tengo la sensación que no, no solo tiene que ver con el recurso que tenemos que pedir sino con la iniciativa de nosotros Exacto. yo también tengo la sensación que en Puente Alto falta un centro de estudio eh, culturales Puente Altino un centro de estudio, no es una fundación no, un, donde yo pueda ir y decir oye, eh, necesito material para mis cabros Oye, necesito un centro de documentación en video sobre el arte batuquero, sobre el guitarrón chileno. Necesito ir donde vea la fotografía de las personas haciendo batucadas hace 20 años, pero además de eso la gente haciendo eh, payas hace 40 años. No, necesitamos un centro de estudios eh, de cultura Puente Altina, que no existe entonces Y transformar la biblioteca en una mediateca probablemente Tiene que ser ¿no? de esa manera okay. Hoy día eh, el material lo tenemos a través de internet Pero también llega eh, Llega desfasado, des, desclasificado Cierto. nosotros O no tenemos, tienen los permisos que y, nos, y nosotros tenemos que hacer los filtros Entonces yo tengo que leer Mucho para poder filtrar hacia abajo Entonces tengo que hacer una doble o triple un, un doble o triple trabajo. Entonces, no solo el tema de que la, la, el gobierno o la autoridad pertinente tenga eh, eh, focos de desarrollo social, sino además de eso, ¿qué estamos pidiendo nosotros como foco de desarrollo social? Tú hablabas sobre la eh, esta, esta asociatividad de agrupaciones culturales. Bueno, necesitamos una coordinadora regional claro, o, claro. O, o, o, o, o comunal. Entonces, la necesitamos hoy día a través de nosotros, de mi organización. Yo tengo vínculo con 10 organizaciones constituidas, con procesos con jurídicos cuenta alto deben ser no sé, 50 100 no tengo idea entonces Esos datos no yo estuve tratando de ubicar de buscar datos de asociaciones de de un, uniones de cultura y en verdad no existe como como dice Juan Carlos me comentaba una cartografía cultural de aquí en Puente Alto actualizada hay una del 2002 que es gubernamental, 2002, claro, sí, que, que, que es gubernamental del consejo sí. nosotros ya estamos ahí pero no está pero no es actualizada 2002, claro, ahora son pero, pero yo, años. yo entiendo que ese desarrollo no es solo parte del gobierno tiene que ver con nuestro con nuestra petición con hoy día somos capaces de ajustarnos los gestores culturales en Puente Alto eso es primer, la primera lectura que tenemos mm. que hacer somos capaces queremos hacerlo porque también el desarrollo sociocultural está súper eh, en realizado la cultura en lo que nosotros estamos haciendo en esta educación popular pero también hay una cantidad de cosas que nosotros arrastramos que no sé no nos queremos juntar con el otro que queremos todo to en la uh -huh. sede que también eso eso parte hoy yo soy el mejor yo estoy en esto entonces también eso es parte de eso además es parte de además los artistas son especialmente sí. el, el manejo del ego el, ego. el, el de la Yo también que tengo la sensación que diría que hay un desarrollo de fondos moment, tres santo en Puente Alto, pero además de desarrollo personal. De Claramente. que hacen cultura, que que gran gran es El nivel el nivel de educación de la gente que hace cultura Entonces, ese, ese proceso de desarrollo el que hoy día creo que tenemos que empezar a, a armar. A vislumbrar. Cuando tú, cuando hablas tú, por ejemplo, del de desarrollo que hemos tenido nosotros como Puente Altino, y de hay una cultura, yo la reconozco, sí. yo la reconozco absolutamente, y, y reconozco el Puente Altino. Hay una identidad, ¿no? Reconozco, reconozco el Puente Altino, hay una identidad, nosotros nos sentimos parte de... Exacto. O sea, conocemos la Volcanita, conocemos la Velera, claro. la Plaza la Mate, claro. vamos a Santiago. Pues sí. Ajá, sí, sí. Claro. Por, por eso a mí, por ejemplo, me hace ruido cuando... Eh, escucho campañas que piden más cultura para Si el problema no es más cultura El problema es cambiar la cultura que tenemos Que es mala, o sea, tenemos que hacernos cargo De que tenemos una mala cultura en muchos aspectos Porque incluso lo, las estadísticas psicológicas Dicen que tenemos una población enferma Entonces es porque tenemos una mala cultura Y nos hemos acostumbrado a, a esa forma Entonces, el esfuerzo está en que seamos capaces de cambiar la cultura y eso se hace con mucho con muchos componentes. Primero, lo espontáneo que está surgiendo tiene que tener un, un, un digamos un piso legal, tiene que constituirse como una red. Facilitación diría yo, sí. porque claro. no, es, no es conducción, sino que es facilitación. Sí, facilitación, perfecto. O más corto del tramo. Entonces, tiene que haber una capacitación, quizá es lo pedagógico artístico, que porque hay mucha expresión artística, sí. entonces necesitamos pedagogos artísticos que vengan a mejorar lo que estamos haciendo. Por un lado. Por otro lado, eh, para que podamos hacer una mejor proyección de la cultura en, en, lo, en lo comunitario, tenemos que capacitarnos en producción cultural comunitaria. Absolutamente. Co como un enfoque, como una mirada. Por otro lado, tenemos que empoderarnos de los espacios públicos y hacer animación creativa en los espacios públicos, porque aquí tenemos un problema de estado de ánimo también. Tenemos un estado de ánimo muy bajo, muy chato. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? ocupando los espacios sí. públicos llenando, llenándolos de música de poesía de color no entiende de conversación de reflexión y de esa forma vamos construyendo una mejor cultura haciéndonos todos cargo pero con una mirada integral una, una mirada una mejor ciudad diría yo una vez supuesto podría claro. ser una mejor comuna una mejor ciudad una mejor región una y, mejor sociedad ¿entiendes? entonces eso es lo que podríamos llegar a lograr si enfocamos bien el tema cultural. Por eso Por eso es un tema de fondo y yo creo que muchas veces nos quedamos cuando hablamos y debatimos sobre esto nos quedamos mucho en la expresión artística y creo que lo artístico es un componente muy importante de lo cultural, es, es vital es gravitante pero hay otros componentes que por lo general no son tomados en cuenta eh, con respecto a los recursos eh, me parece que eh, la institucionalidad cultural ha hecho un gran esfuerzo y ha permitido la creación en muchos ámbitos, en muchas disciplinas y gracias al FONDAR, hoy día tenemos miles de agrupaciones que han grabado discos miles o, o cientos ¿Pero de miles ¿Cuántos son los puentealtinos que han accedido a proyectos FONDAR por ejemplo? O claro, sea, es que ahí, tenemos, ahí tenemos un problema justamente Algunos algunos son, si sí, hay algunos pues Yo generales. sé, sí, yo sí. sé sí. que pero, Es un proceso complejo el FONDAR porque Uf. es técnico, entonces hay una exigencia técnica que no todos los artistas ni todas las personas que se trabajan en gestión o producción cultural tienen la herramienta para hacerlo entonces pero ahí también entonces hay un déficit de apoyo duda. de facilitación sin porque duda. eso lo, yo lo que ando también buscando es cómo se pueden facilitar es que, es que y yo en quería... el fondo la, eh, la cosa de proyectos por ejemplo la, sí. la, la, la parte gestión. de gestión de proyectos no, de quería, cómo presentar un proyecto eso. quería valorar lo que existe porque gracias a eso hay mucho creador que ha podido sacar su sí. trabajo a la luz pero creo que hay un déficit en lo comunitario y se ha mantenido. Entonces ya llevamos casi 25 años repartiendo recursos para la creación, fomentando la creación, lo cual es muy valioso, pero no nos hacemos cargo del aspecto comunitario, que tiene otros requerimientos, otras demandas, otras necesidades. Entonces ahí justamente recojo lo que dice la doctora, ahí tiene que existir un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Carlos Emilio Sol, les cuento, fui a la plaza de Puente Alto a preguntar por la cultura y la identidad en Puente Alto. Así que nos encontramos con tres respuestas que los invito a escucharla y a después comentar qué salió de ello. Juan Carlos. Lo que se ve hoy en día es alto lo que es el rap en cuanto a los jóvenes y lo que es eh, más adulto, ya 30, 40 años o más adelante, es la cultura andina, que son grupos... Eh, de calle que empiezan a hacer covers de sol y lluvia y, y, y ya la payún y grupos eh, de otros países como puede ser Bolivia y Perú eh, los jóvenes se tiran más por el rap el, la improvisación y eh, eso más que no ¿cómo crees tú que se podría fomentar la cultura en Puente Alto? Eh, dejando más lugares públicos para desarrollar eso como interpretaciones musicales o exposiciones de arte con ese mismo tipo de de ¿cómo se puede decir?, como cultura. Dale. Bueno, me presento, mi nombre es Omar Eduardo, pertenezco a la Corporación Cultural Organilleros de Chile, que somos 30 organilleros y estamos luchando para que nuestra cultura no se muera, nuestro patrimonio. Ahora que estamos, somos tesoro humanos vivos, estamos luchando para que la gente empiece a apoyar la cultura de apoyar que nuestro nuestra cultura no se muera porque llevamos tantos años y hay gente que no, no apoya, que supiera apoyar lo, lo que es chileno, porque lo, lo que es chileno es bueno. ¿Y sobre la identidad aquí en Puente cómo ves eso si se mantiene, se perdió? No, aquí en Puente la gente es bien realista para el, para la cultura y harto gente que sabe harto de cultura y apoya harto. Es bueno aquí en Puente harto para nuestro trabajo. La gente ya los conoce, ya sabe dónde los ganamos y todo. Ay. Yo soy, aparte de esto, yo soy chinchinero y organillero. Hago los dos do, do oficios, ya. chinchinero y organillero. Muchas gracias. Bueno, ahí podíamos escuchar a un organillero que encontramos ahí en la Plaza de Puente y también a unos jóvenes que hablaban un poco también de lo que contaba comentaba Emilio en, en el principio del programa del del auge que ha tenido el hip hop aquí en, en nuestra comuna con muchos exponentes, muchos exponentes muy buenos además y muchos exponentes que también son reconocidos en Chile y también en Latinoamérica y bueno, también en el en varias partes del mundo, por lo que hemos sabido. Y también un poco decir eh, rescatar este la cultura, como decía el chinchinero eh, de considerarlos, que no los olviden. No sé cómo ven ustedes esa esa beta. Sí, por supuesto eh, es muy importante como él lo decía eh, fueron declarados patrimonio vivo de la humanidad o sea de, estamos hablando de algo tremendamente valioso lo mismo que como hablábamos delante de, de los payadores. entonces tenemos ahí un, un, un, una cosa tan valiosa que no le damos no le damos el lugar que se merece por otro lado tenemos una una montaña enorme y tampoco aquí se desarrolla el montañismo por ejemplo entonces siempre hablamos de deporte fútbol y hoy día otras otras cosas, pero la montaña no la hemos tomado mucho en cuenta y tenemos una ten, digamos que tener una cultura de montaña. De aquí debieran salir grandes escaladores, gente que sepa de montaña, tener eh, grupos de lead preparados en ese sentido y no existe. <coughs> eh, el desarrollo humano que mencionaba la doctora Barría, creo que es clave, o sea, si vamos a hacer una cultura o a, a tratar de transformar una cultura, el desarrollo humano tiene que ser vital, ser, atravesarlo todo. Todo lo que hagamos tiene que ir en esa función, la creación, el desarrollo corporal, el desarrollo del deporte, de la salud, todo debería ir en esa función, o sea, ¿cómo nos vamos convirtiendo cada uno en mejor persona? Porque muchas veces pasa que las personas están esperando que venga la autoridad a resolverle la vida, y no son capaces de hacer cambios, pequeños cambios en su conducta, en, en sus pensamientos, en sus sentimientos. O sea, si nos miramos un poco para adentro, podemos contribuir a que las cosas cambien. Porque si estamos todo el tiempo exigiendo y esperando que la autoridades resuelva nuestra vida, eso nunca se va a realizar. Entonces, por eso, lo que está surgiendo con la expresión artística, el, el, el, el trabajo del circo, las batucadas, todo el hip hop, es tan valioso y tan importante. Porque eso nos muestra, en cierta medida, por dónde tenemos que ir. O sea, vamos encontrándonos, vamos recuperando valores de amistad, de encuentro, solidaridad. Esos valores que se han ido perdiendo y, y de los cuales no nos hacemos cargo tampoco. O sea... Por eso eh, hablo de la integralidad, ¿no? es una mirada muy muy profunda lo que tiene que tener la cultura. O sea Yo concuerdo con las palabras que están dando acá, pero además de eso es súper interesante, yo tengo la certeza que la gente que hace cultura y está desarrollado la educación popular son mejores personas. Sin duda. Mm. O sea, yo lo tengo como Sin certeza. Duda. No, Sin sí. duda. Es absoluto. Bueno, el arte. La expresión artística sí. ya contribuye a que tengamos mejores personas. Sí, son menos homofóbicos, son más inclusivos, Exacto. eh cultivan valores positivos. Sí, sí. sí son, son menos patriotas estos patriotas locos, digo, no, mm, estos claro, eh, claro. loco. Ahora sí quiero hacer una, una mención con lo que seas que si hay agrupaciones de escalada eh, en Puente sí, Alto, hay algunas sí. por Vicente Moyano, sí, que trabajó muchos sí, años acá. Algunas, y que, y las que las el, las el Vicente las. tiene los Pinagrandino, que es una agrupación, pero claro, es un nicho, un pequeñito, sí, muy claro. poquito. Yo también creo como tú que hay que hacer un desarrollo mucho más integral mira nosotros te cuento nosotros hoy día como organización como clansiño como centro cultural nosotros cada un año y medio aproximado abrimos un proceso de escuela donde nosotros decimos oye vengan a integrarse al grupo sin sin no eh, todos los años no es todos los años eso le puede interesar a hay, los que hay una, hay una particularidad eh, como organización nosotros tenemos una política el grupo nunca está cerrado claro. el que quiera entrar en cualquier época del año si tiene ganas debe hacerlo pero cada año y medio aproximado nosotros decimos vengan los que quieran los cercanos claro. vengan para acá claro. Eh, nos dedicamos un poquito más eh, entonces después de haber hecho tres escuelas durante los últimos siete años donde ha entrado, no sé, 200 personas al grupo hoy día hemos decidido y empezamos el proceso la próxima semana a no sólo desarrollar eh, percusionistas eh, queremos desarrollar eh, ciudadanos entonces empezamos con un trabajo la próxima semana a pensarlo, todavía no lo tenemos armado pero no solo queremos entregar el toque cuando nos juntamos a tocar claro. queremos hacer derechos humanos cada dos meses queremos hacer educación cívica cada dos meses a ellos van a tener la obligatoriedad de tomarlo con nosotros claro. eh, como por, curso por, digamos dentro del proceso va a estar eso el desarrollo rítmico, el desarrollo teórico tienen que aprender a leer partituras y nota musical en percusión los que puedan, los que no, vamos a ser super negociadores con ese proceso pero además de eso tienen que ir por ejemplo a, a cursos de, de, de primer auxilio vamos a llamar a bomberos que nos vayan a enseñar porque entendemos que es sumamente necesario Eh, entendemos que el desarrollo hoy día de nuestra organización tiene un perfil y ese perfil es un desarrollo humano, para eso nosotros tenemos que, nosotros tenemos hartos profesores en nuestra organización, entonces vamos juntarnos la otra semana a desarrollar a pensar, esta, a a esta idea, como la, la pero es súper interesante que nosotros vamos a hacer un cambio en lo que estamos enseñando durante los últimos años, que era solamente vengan a tocar y claramente había un desarrollo valórico pero no establecido. Eh, eh, habían hay valores dentro de la organización por que se iban entregando cuenta. pero hoy día los queremos tener un poquito más definido entonces tampoco lo vamos a hacer tan invasivo va a ser cada dos o tres meses tienen que ir una charla de este tipo, pero armada por nosotros la educación sexual, súper interesante derechos humanos eh, educación civil, el tema de los primeros auxilios porque entendemos que son ciudadanos integrales los que están con nosotros en algún momento lo van a necesitar. Para decir, "Oye, no me en el mismo grupo de nosotros decir, "Oye, no nos gusta, oye, no queremos eso, hoy no quiero que tú seas el presidente." Claro, bueno, no, para, eso bien, le, para eso para eso, la para eso y le la tenemos que enseñar. Yo lo mismo si alguno tiene algún problema, bueno, yo sé, yo te puedo ayudar. Para el, el tema de los derechos humanos, hoy día el tambor para nosotros es una herramienta vital de transformación social. Entonces nosotros durante los últimos años con la Batucada hemos desarrollado eh, una, un, una instancia de carnaval que ha permeado todas las actividades socioculturales de los estudiantes durante los últimos 15 años. Y es una pelea que dimos nosotros con el tambor en la calle. Así es. no otras organizaciones, no quiero ser mala onda con eso, pero los batuqueros son los que dieron la, la pelea, los que se llevaron preso en el parque forestal durante una cantidad de años en la época de Frey que nos llevaron preso andar con un jimbet te llevaban preso solamente por andar con el yinbe dieron la pelea a los cabros, no solo yo sino los cabros en general, y hoy día ustedes van a las manifestaciones son verdaderos carnavales ese es un proceso de desarrollo pero hoy día nosotros lo queremos hacer como desarrollo integral eh, en educación así que era como el contexto por por ahí va la cosa <risa> Oye, eh, quería comentarles también una cosa que me ha llamado la atención. Eh, conversaba en la plaza con un caballero que me, me decía, por favor, por favor, que vuelva la fiesta de la primavera. Que vuelva a la fiesta de la primavera, me decía el caballero. Y tomando un poco lo que comentaba Juan Carlos respecto de los payadores, me llama la atención dos cosas. Que esta comuna se haya caracterizado antiguamente por los payadores y hoy día se caracterice también por el hip hop. No es casual. Que la fiesta de la primavera hay ha sido tan emblemática y tan recordada por, por las personas mayores de edad y que pidan a grito una fiesta de la primavera y que tengamos, por ejemplo, Calan Sieño organizando el, ¿El carnaval Sieño. Entonces, hay una semilla que se plantó, hay una semilla que germinó, que estuvo y que ahora pareciera que van vuelven a hacer, vuelve o sea, no es casual. No sé cómo ven eso ustedes. O, o sea, mira, desde los payadores yo creo que también tiene que ir con la herencia familiar y con esta herencia genética, al final yo creo que de una, de una forma... Hay un, hay un sí, capital sí, cultural que se heredó sí, sin duda y está sí. germinando. Los creadores parten de eso. De, una, de Tal vez yo vi al tío que cantaba con Hola. la guitarra y empieza ese proceso. Ahora con el tema de la fiesta de la cultura, yo toqué la última fiesta de la cultura que se hizo en Ponte Alto en el año 2002. Eh, no sé por qué motivo, usando las patas, la las saca No tengo mucha claridad al respecto. Pero yo sí tengo claridad que usando a mí me dijo que no le interesaba lo que yo hacía en la cara, dos veces. Entonces, de eso sí tengo claridad. Ahora, eh, también la idea... Yo recorrí muchos carnavales a nivel sudamericano. De ahí vengo con la instancia, después de 10 años, 15 años mirando carnaval a nivel nacional, de hacer un canal en Puente Alto. Este año ya, este año, en 2017, vamos en el séptimo. El, el carnaval congrega, no sé... 700 artistas en eh, la calle gigante, gigante eh, lo autogestionamos bueno, tiene que ver con la fiesta de la primavera también hoy día lo que nosotros proyectamos no se hace en primavera, se hace casi entrando al otoño claro. pero se en abril pero tiene que ver con las ganas de celebrar de salir en la calle de fiesta de salir y compartir y bailar sin motivo y sin vergüenza mira, hace 10 años yo tocaba en la calle y la gente no bailaba, hoy día bailan un poquito más hoy día se sueltan un poquito más con una batucada hoy día ya tienen un poquito, pero también tiene que ver con esta mezcla internacional que está dando en Chile que es muy interesante, con los colombianos, eh, los haitianos claro. que de verdad bailan, que nos traen ritmo y pues. que bailan, <risa> y que traen su música o sea yo también claro. espero que los próximos 20 años de desarrollo cultural sean mucho más mestizo y mezclado sí. de lo que es hoy día sí Y va a ser mucho más rico Porque esto nos pasó hace 30 años Hace 40, 50 años Cuando también hubo mezcla racial En Puente Alto O sea, Chile El proceso viene de ahí Con los alemanes en el sur eh, Bailando la, eh, la, el, el el vals alemán Para adelante Entonces Ese proceso hoy día Desarrollo con lo que tú hablas Y con la fiesta De la primavera Y también con el tema De los payadores Yo creo que está ahí Pues está latente Lo hemos desarrollado De una u otra forma ¿Tiene que haber una fiesta de primavera? Tiene que haber Hace una cantidad de años Eh, se hacían las fiestas de la Con reina, eh, con carro alegórico De las poblaciones, así era Así sí. era potente, sí. yo, no, yo no lo vi completo Pero sé que las poblaciones están organizadas Ahora, hoy hay que darle Hay que empoderar a las poblaciones po. Hay que decirle, oye, creen, desarrollen Si la gente se sigue juntando o sea, los procesos, por ejemplo, el tema del o sea, maltrato... hay que dar las oportunidades. Sí. Por eso que yo creo que ahí hay un gran tema de política pública que digo yo, no para direccionar la cultura, sino, sino para, apoyarla, para entregar sí. oportunidades. Facilitadores. Yo facilitadores, porque esa es la gran posibilidad de desarrollo de las personas. O sea, hoy día con el tema del desarrollo cultural, el que hablabas tú, hay, yo tengo la certeza que hay menos delincuentes. Yo tengo yo tengo la certeza porque mi grupo hay chicos que han hecho cosas malas claro, y pues, que sí, hoy sí. día están en otras. O sea, yo soy barrista de Colo-Colo y tengo cabros de la barra de colo, -Colo que lo he traído a la y que están en otra hoy día. Pero además de eso, cuando uno se asocia, cuando uno se vincula con los amigos, cuando las mujeres empiezan a juntar con los hombres, este, hay menos maltrato eh, familiar, okay. hay menos mujeres golpeadas. Hay más respeto entre hay las personas. Pero además de ¿no? eso, porque hay mejor red de apoyo. Yo claro. te puedo decir, hoy ándate a mi casa. Esa, eso no te puede pasar. Claro. ¿Sabes qué? Nos no no timba en tu casa, claro. ándate, ándate, vente conmigo. No puedes tolerarlo. No puedes tolerarlo. ¿no? Claro. Ese proceso no se da cuando no nos asociamos. Entonces, por eso Cuando es tan no importante, es tan importante el proceso de desarrollo cultural, porque porque además normaliza, normaliza el proceso y hace que nosotros estemos mucho más cómodos. Y hace que crezcamos todos. Sí que crezcamos, ¿no? claramente. Claro, porque ningún hombre es una isla. Entonces, tenemos que también una plantearnos... mujer tampoco. Claro. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Hombre, mujer. Por supuesto, ningún hombre ni mujer es una isla. Muy bien. Bueno, eh, un poco ya cerrando, ya no ¿Cuánto nos queda, Juan Carlos? Todavía tenemos tiempo Bueno, quisiéramos también eh, comentar un poco eh, Diferentes ramas de la cultura que tenemos aquí Hemos hablado de, de las batucás Hemos hablado de los payadores ¿Qué otras corrientes culturales podemos conocer De aquí de Puente Alto que va, eh, podamos resaltar? Nos contaban el otro día en una reunión Por ejemplo, que en Bajos de Mena había una sinfónica sí, Que eso que... No, a mí me puso muy contenta Y me sorprendió gratamente y también hay la... Yo creo que hay una escuela también aquí de las escuelas públicas, municipales. Las municipales. Sí. Bueno, ¿qué otras corrientes culturales, Emilio, nos podría quizás comentar? O Cosas sea, que... está Calimarimba, por ejemplo, con una música andina mezclada, hermosa, patrimonial. Sí, es, es maravillosa el tema Mapuche. De hacen un rescate de poesía aymara, o sea, cuando uno está con ello uno aprende, no, no, mm -hmm. no hay nada más que hacer que aprender desde el grito... Pero eso da gusto. O sea, que es, es maravilloso lo que están haciendo los chiquillos de Calamio Marimba, el Pini ahí, la, la, la, te, la tengo gente. Tengo entendido que ya no están viviendo en la comuna. Están acá, ¿no? siguen acá. Sí, sí este, siguen acá, aquí ah. viviendo en, en la, el 38, aquí hacia abajo. ¿Cómo eh, se llama? Eh Cali Sí, hay grupos de cumbia, grupos de funk, hay grupos de reggae haciendo música, hay la gente que está haciendo expresión andina, hay uno, uno, una gente que está haciendo las gaitas, que es una expresión eh, aymara, creo, no estoy completamente seguro si es aimara, pero andina, con como zampoña y hacen ¿Ya? un recorrido callejero, hay Tincus, y que la hija de Vicente Moyá, la, la hija, la hija Vicente Moyano está con los Tincu. Eh, aquí en la Gran hay un grupo de caporales que hacen curso de un colegio que el, no me acuerdo en el refugio del colegio no me acuerdo el nombre del colegio y eh, los cirqueros los batuqueros los malabaristas y dentro de eso hay una rama así extendida hay una hay una hay colectivos de magos también hay gente haciendo magia están los colectivos de desarrollo de enpir acá en puente alto de monociclo monociclistas especial hay unos que están haciendo trial que es bajado de descenso entonces la expresión claro, de extra gigante la gente que hace guitarrón una pregunta eh, parece que hay menos expresión de teatro no? Eh, o eh, hay algunos que yo eh, quizás desconozco eh, lo, o sea, mira, yo lo que, como una pregunta lo que yo conozco, si sí hay teatro, poco pero hay un, un, un, un chico que es Sebastián Apiolaza uh -huh. que ¿Tendrá que ver con las posibilidades de hacer teatro yo creo que justamente que tiene que con, también? Yo creo que tiene que ver con el espacio el teatro, el teatro necesita un espacio, espacio para desarrollarse. Espacio o, fijo, otras condiciones. condiciones. Bueno, Sebastián Epeblaza, que también está vinculado a la organización de nosotros, eh, ganó varios concursos a nivel comunal, donde él hacía dramaturgia, escribía completamente la obra, la presentaba con su alumno y ganaba con el Iseo Puente Alto, con varios por segundo tercer año consecutivo hoy está dedicado a la actuación, pero por ejemplo estamos conversando para levantar un taller de teatro en el espacio donde nosotros tenemos, porque da las condiciones absolutas, tenemos 300 metros cuadrados, baño, tenemos un escenario entonces da las condiciones ahora, en Puente Alto nunca había tanto teatro porque no hay una sala donde presentar Ese, ese, ese es un gran sí, tema de sí. desarrollo o sea, yo seguro que si hay una sala hay una cantidad que esperando a esa sala para poder presentar y probablemente danza y probablemente claro. todo otro eh, otras expresiones artísticas que eh, no hemos tocado mucho aquí sí, debe estar ahí un, tan la literaria la en fin o sea nosotros seguramente conocemos a 10 de las 200 que hay claro. yo yo estoy en la calle constantemente y estoy trabajando en eso pero conozco muy poco de lo que hay o sea, a mí me sorprende constantemente la cantidad de grupos y agrupaciones que están en Puente Alto haciendo desarrollo y que yo no conozco. Probablemente entonces en la medida que haya más oferta de espacios, haya más apertura eh, de una coordinación, de la posibilidad de, de uso de espacios, eh, probablemente eh, vamos no solamente a conocerlo, sino que se podrán desarrollar de mejor sí. manera, ¿no? O sea, disculpa, solamente a mí me extraña, y yo lo, yo lo quiero hacer, pero no he tenido los tiempos, que en Puente Alto no haya un festival de cine. O sea, teniendo un cine aquí al lado, claro. con 8 o diez salas, que no hay... Yo me encantaría, yo realicé un documental hace poco que lo terminamos, que eh, usted lo vio, doctora, y, pero me extraña que me extraña que en Puente Alto no haya un desarrollo de cine teniendo millones de historias para contar de Puente Alto. Claro. Sí, bueno, mira, con respecto a eso, eh, acá nuestro amigo en el cajón del Maipo hicieron el año pasado una primera versión de un festival de cortometraje en el cual yo no estuve involucrado y estamos tratando de levantar la segunda edición. Sí. Eh, porque creemos que a través de ese lenguaje se pueden contar historias, se puede sensibilizar y además es un, una forma masiva de llegar hoy día a las personas, porque está en la red virtual y todo eso. Eh, bueno, eso con respecto creo, ah, disculpa, con respecto a los espacios. Hablamos de la falta de un espacio para el desarrollo del arte escénica Pero tenemos un Teatro Palermo, que es uno de los teatros más antiguos de la región, que quizá el más antiguo que queda, pero está o sea, no se han invertido recursos en él, tienen que hacer una gestión muy a pulso, una asociatividad que lograron con una universidad, permitido que ellos tra traigan teatro, danza, música para los escolares de la comuna. Es un espacio que está en el centro. Tenemos por otro lado una agrupación eh, Melchor Conchitoro, Sí, verdad que tiene es como un club social cultural, pero tiene más de 100 años ¿no? eh, bien entonces, impresionante eh, entonces, ahí, y ahí, se juntan eh, y se hacen tertulias tertulia, sí, ellos, ellos, ellos hacen una, todos los martes creo del exacto. mes el, el tema de la historia posibles polo de desarrollo cultural exacto. que hacen un trabajo muy a pulso pero que si tuviesen el apoyo como corresponde podrían convertirse en grandes espacios para el desarrollo cultural entonces ahí hay elementos y sí, lo apoyo verdad Yo creo que dentro de todo esto es fundamental el apoyo de los periodistas, el apoyo de las redes sociales, el tema del uso de redes, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, sí. YouTube, los creadores. O sea, hoy día necesitamos darnos a conocer el, el tema de las redes sociales. Hoy día es sumamente interesante e importante y creo que yo tengo la sensación, con todos los que conozco, que está muy mal desarrollado. Sí. La gente no sabe ocupar los espacios, no sabe, no sabe escribir que es un tema... Es a eh, desarrollar, otros aspectos a desarrollar. Yo creo que ¿Hay pero Sí, hay que un problema cultural. Yo creo que los periodistas cumplen un rol fundamental dentro de ese trabajo, y los comunicadores sociales, o sea, tienen que aprender a desarrollar una cantidad de habilidades. Las juntas de vecinos pueden comunicarse por WhatsApp con tus vecinos, pero además Exacto. de eso, por, por Facebook, entregar la información de lo que están desarrollando, y los, los gestores culturales de la misma manera. O sea, yo creo que ese es un trabajo sumamente... Eh, a importante. propósito de reconocimiento, a mí me gustaría pasar una visita de la Fundación Puente Alto Puede Más, porque... Eh, que la fundación tiene con Circo Chico, ¿no es cierto?, y eh, otras fundaciones, estas escuelas de circo sí. que ha venido desarrollando en uh, distintos espacios y quiero decir que eh, está sucediendo, digamos, en Santiago un gran espectáculo que es el Circo de du Soleil, circo Sol. que el Circo del Sol, que formó parte de la, del circo social en el mundo, ¿no? Eh, y bueno, hemos tenido la posibilidad, nos han uh, regalado... Y hemos podido llevar a 45 chiquillos eh, de los talleres de circo, de los tres talleres, tanto de Bernardo Leiton como de eh, el Circo Los Canales y de, de Bajo de Mena, a de manera gratuita, a asistir a este espectáculo, que es un espectáculo de nivel mundial. Y quiero contarles que además eh, nos han regalado ahí en este momento en una en un gran teatro que está en Santiago, en Las Condes, que es el Corpart, eh, recientemente inaugurado, parece que es a todo trapo, yo no lo conozco, eh, pero eh, armaron también un espectáculo de una compañía francesa eh, que se llama La Trilogía de la Divina Comedia y nos han regalado y hemos podido llevar a 80 chiquillos, entonces hay más de 110, 120 chiquillos, Eh, chicos de nuestros cursos de, de circo que han podido eh, asistir invitados, digamos, a estos espectáculos eh, que siguen abriendo cabezas no mentes, de, de conocer otros tipos de expresiones distintas, diversas, bellas Eh, que eh, van llenando a las personas y van formando parte del desarrollo Y también de las expectativas de nuestros niños y jóvenes Que es tan maravilloso Entonces yo creo que la cultura eh, No solamente es por el desarrollo de la cultura Sino que es por, un poco lo decías también Emilio Y tú también es, es una posibilidad de un desarrollo como persona Eh, que eh, cada uno que hace, que vive, que mira eh, cultura tiene un cambio no de eh, manera positiva y yo creo que eso es lo, eh, lo bonito, lo bello de eh, trabajar y la potencialidad de la cultura como una herramienta de desarrollo entonces no solamente la cultura por la cultura sino como elemento de desarrollo de nuestra gente y yo creo que eso es tremendamente lindo así que un reconocimiento importante para no la fundación, sino para los chiquillos que están participando en estos talleres. Un último punto que me gustaría mencionar. que Estamos trabajando en la, en la convocatoria, en realidad no estamos autoconvocando a un próximo cabildo comunal de cultura. Ah, muy bien. Entonces, ahí queremos generar un debate y poder profundizar en todos estos temas que hemos tocado en esta mesa hoy pero también actualizar un catastro cultural y saber quiénes son los aliados de la cultura con quienes tenemos que contar para empezar a construir las bases de una nueva forma cultural para Puente Alto más amigable cercana respetuosa y todos los valores positivos que podamos sacar de eso no perfecto, bueno nosotros nos, nos aliamos, aliamos directamente <risa> sí, completamente invitar la revolución sí. cultural sí, a sumarse, a sumarse nomás todos a sumarse Bien. invitamos también a todos los que nos escuchan también si Eh, también están presentes en la cultura si les interesa también a sumarse a esta importante encuentro que va ya vamos a estar contando más detalles detalles sobre eso chicos una ventana si quieren comentar algún evento alguna cosa que venga al ser alguna invitación mañana, mañana 10 am población maipo ahí el eh, menacer con todo el resto de las 10 estamos en la actividad pasacalle cultural inauguración oficial y después una muestra de artistas amigos va a tocar el pueblo la araña, va a tocar Dofimani de Digital Dread, está Circo Chico eh, vamos a presentar un taller que nosotros tenemos de los canales con poros niños de la Villa Arcoiris 2 entonces el espacio mañana 10am ahí los esperamos, vamos a estar desarrollando la cultura callejera que la que nos gusta Juan Carlos, alguna... Sí, eh, también este sábado a partir del mediodía en la casa del comando sí, vamos a tener un encuentro eh, de cultura urbana Vamos a tener 680, expresión ¿no? con cheo 680 vamos a tener expresión de hip hop graffiti un poco de circo esperamos contar con algunos tambores quizás <risa> <risa> pero se trata de, de ir abriendo espacios de ir construyendo juntos vamos a construir ahí hay una casa que tiene un espacio bien uh, grande y sí. bien uh, posible de ser utilizado eh, y que queda a disposición uh, por supuesto de las distintas uh, disciplinas del arte y de las personas que quieran uh, desarrollarlo Muchas gracias Eh, bueno, entonces ya vamos eh, terminando nuestro capítulo de hoy. Quisiera agradecer Emilio Juan Carlos por todas sus palabras, por sus reflexiones. Es muy importante eh, considerarlas para el desarrollo de las personas en, en primera instancia y también el desarrollo de esas personas en comunidad, porque haciendo mejor comunidad también tenemos una mejor sociedad, un mejor país y así para arriba. Eh, quisiera despedir a nuestra panelista Soledad Barría también, Y a nuestros invitados, les dejo el micrófono abierto también para despedirse. Por mi parte, un gusto, y nos encontraremos también el próximo viernes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es grato tener un espacio para poder conversar un poco cultura. Estos espacios no son eh, numerosos ni tan grandes, entonces siempre agradable dar el punto de vista y además de eso contarles lo que uno está trabajando. Muchas gracias. Sí, valorar el espacio precisamente. Creo que estos espacios tienen que abrirse cada vez más. Y aquí estamos, eh, tratando de construir juntos. Muy bien muchas gracias también a todos los y las que nos escuchan yo creo que quedan tareas enormes en materia de cultura y en materia de desarrollo de, de posibilidad de desarrollo eh, de nuestra gente así que eh, pero encuentro que es tan maravilloso el desafío eh, que eh, estoy segura que así como eh, obsecadamente emilio ha ido sacando adelante no es cierto y tiene hoy día a punto de inaugurar la casa Eh, de la cultura de Clanciño y otras asociaciones eh, de base, yo creo que eh, unidos podemos eh, sí, hacer un gran desarrollo de nuestra gente de Puente Alto mucho, eh, un feliz fin de semana y será hasta la próxima semana Chau, chau Son las 12 y 33 minutos Vienes y me quedas